Continuamos en F5, 36 minutos, pasan de las 7 de la tarde y como anunciamos hace un momentito nomás, eh, vamos a estar ahora en comunicación, dijimos Estefanía, va, dije Estefanía Velo, pero vamos a estar hablando con Paola Álvarez, las dos estuvieron hoy eh, en lo que fue el rastrillaje al que se convocó a la familia de Tehuela acompañando como Pulso Noticias y nada, la idea es eh, poder compartir, poder charlar sobre lo que estuvo pasando el día de hoy. Paola, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo les va, chiqués? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo va? Sabemos que arrancaron también, junto con Estefanía, el día temprano, decían, participando de, de este rastrillaje que un poco, nada, quienes no teníamos tan fino la data, nos llamó un poco la atención, la convocatoria también que, re, que recibió la familia ayer a la noche y, bueno, este rastrillaje que comenzó hoy por la mañana ahí en Alejandro corn Eh... Sí, el resplichaje comenzó hoy alrededor de las 11 de la mañana, más o menos. Era un rastrillaje que ya estaba previsto. Este se iba a realizar el lunes y, bueno, desde Fiscalía eh, les avisaron a la familia que, que se iba a posponer. Eh, la familia no, no sabía tampoco, no tenía muy claro por qué motivo era que se había suspendido, si era por la lluvia, si era por el feriado. Bueno, eh, el asunto que eh, al final eh, lo concretaron hoy y sí, ayer... Eh, Ahora ya de la noche le habían avisado a la familia el horario en que se iba a realizar este allanamiento el tercero en, en esta causa y el cuarto en general ¿no? hay un, hay un rastrillaje que se realizó en en los, en los alrededores ¿no? del barrio donde eh, donde están estas dos personas esta persona viviendo ahí ramos y bueno eh, también la laguna. Paola, ahí aparece nada un atestigo que afirma también haber visto eh, alguna situación ahí en la laguna y señala justamente también a uno de los detenidos como la persona eh, sindicada de, de, de haber arrojado un cuerpo en la laguna. ¿Qué se sabe de, de eso? También hay un hermetismo muy grande por parte de, de, de ambos detenidos. Eh, bueno, las, las versiones que estuvieron circ circulando eh, acerca de, de por qué eh, la fiscal toma la decisión de, de otra vez realizar un nuevo allanamiento en la Laguna todavía no están muy claras, son todas suposiciones y la realidad es que... Eh, no es muy claro eh, quién fue el que el que da esta información si es que uno de los que estaban detenidos eh, habló si es que una persona dijo haber eh, visto a uno de los detenidos eh, me parece que son todas informaciones eh, que, que no son oficiales eh, y en este sentido digo lo digo eh, eh, teniendo en cuenta que nosotros hoy tuvimos la oportunidad de estar con, con la familia de teuel con su Con papá con todos sus hermanos con su hermana melliza eh, que nos contaban esto que, que bueno que sienten que es eh delante lo que la justicia y lo que la fiscal está haciendo con ellos, que no hay absolutamente nada, es una causa que tiene muchísimas fojas eh, y no hay nada concreto ni certero eh, bueno, nada, acompañando a la familia y viéndonos la angustia ah, porque ven que nada desde la, la ni la fiscal ni la justicia están haciendo realmente lo necesario para que eh, Tehuel eh, pueda volver a su casa Sí, y también hay Bueno, sobre todo para empezar, reconocer el trabajo que se viene haciendo como pulso, eh, siguiendo de cerca todo, lo, todo el, la, el caso de la desaparición de teuel en este caso yendo a acompañar también a la familia, hay además de, de un hermetismo en, en la justicia, un hermetismo también en los medios... Muy poco se está hablando de te bueno en los medios de comunicación eh, cuando se cumple un nuevo mes en algunos programas aparece algo pero realmente eh, es eh, una complicidad eh, porque digo en términos de pensar que otras desapariciones, otras informaciones, otras noticias llegan a tener una relevancia mediática que también a veces acelera o permite eh, agilizar algunos eh, pasos de la justicia. Acá el hermetismo, es por todos lados. Sí, eh, justamente eso eh, hoy eh, nos pedía la familia eh, de Tehuel, que por favor eh, no solo difundamos, sino que, que, que por favor los ayudemos eh, a, a que... A hacer correr la voz eh, a que cualquiera eh, cualquier persona que tenga algún dato, alguna información, por favor no tenga miedo y se acerque a la justicia. Realmente están muy mal, muy angustiados eh, eh, porque ven esta realidad. Eh, que vos mismo estás contando ¿no? que que los medios eh, no solo eh, no están tomando el caso eh, de una manera relevante e importante sino que además están eh, desinformando eh, hay mucha data que están dando eh, los medios hegemónicos que no son certeras que no son reales un ejemplo concreto eh, es eh, la simple cuestión de que todo el todo todos los medios de comunicación cuentan que te fue a una entrevista vista de trabajo. Y, y la familia nos pide, por favor, que no que no se diga más eso en los medios. Él fue a trabajar. Él ya fue a trabajar de mozo el día que desapareció. La entrevista ya la había tenido días atrás y ese día y ellos él había acordado con, con estas dos personas que se encontraban en la casa de esta persona y que de ahí iban a ir eh, a trabajar en este evento que directamente lo iban a llevar ellos. Eh, no es que fue una entrevista y a ver si conseguía el trabajo. El trabajo ya lo tenía en una parrilla que no existe, que después bueno se descubrió que es inexistente. Claro, es decir teuel ya había tenido un contacto con estas con, con estos dos eh, los que están hoy detenidos no es no era la primera vez que, que se cruzaba con ellos hay hay otro eh, recorrido también que nada es como decir los medios no en ningún momento se preocuparon tal vez de eh, acercarse a la familia a investigar sobre lo que había sucedido como para poder eh, también generar una, una información que también pone a los detenidos en otro en en con otra otra otra presión, no es fue una cuestión circunstancial, Acá hay una entrevista previa, hay una pre, premeditación totalmente totalmente ellos eh, ya se conocían eh, él ya se había encontrado en varias oportunidades con esta persona eh, con estas personas y, y bueno nada la importancia eh, de, de tratar de ir siempre a la fuente y de tratar de, de, de investigar y conocer eh, también eh, otra parte porque en los medios de comunicación tampoco se está mostrando eh, a, a la totalidad de la familia no eh, hay hay otras voces hay otras personas que pueden que también pueden eh, hablar de teuel y, y contar muchas cosas que, que son importantes y, y que tienen mucho sentido en esta en esta situación que, que desgraciadamente está viviendo la familia Paola te quería hacer una consulta que, por, que incluso escapa un poco, pero el caso de Tehuel me parece que, que lo pone sobre la mesa, sobre todo pensando en el funcionamiento de algunas instituciones del Estado, incluso la propia justicia, la policía. ¿Hay un nivel de incomprensión institucional quizás de algunas cuestiones a la hora de salir a buscar un pibe trans que quizás viejas modalidades o formas de pensar y, y, y, sí, y de intervenir ¿no, no se adecúan tanto a, a este tipo de casos? No, eh, yo creo que hay eh, una decisión de qué no hacer. O, eh, podemos ver que quizás eh, ha habido movimientos y, y, y que va la policía y realiza el rastrillaje y que van la gente del Ministerio de Justicia que también acerca... Eh, todo lo que tiene que ver eh, con el Ministerio de Género y otras cuestiones, pero eh, en, en la realidad, en lo concreto, eh, me parece que no hay eh, eh, un buen uso y que se tiende a no hacer en realidad, a no hacer lo que realmente tienen que hacer. Me, y me parece que ahí hay como una decisión de no hacerlo y de tenerlo patear la pelota para adelante y decir vamos a seguir buscando allá y ahora acá, pero para mí son cuestiones que tienen que ver con una decisión de no hacer y una incapacidad, una decisión de la justicia de no hacer Eh, y después, ¿por qué no hacer? Pueden ser muchísimas las variantes porque es eh, un pibe trans de un barrio marginal, eh, con un montón de eh, quizás eh, carencias eh, eh, hablando económicamente, porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a la familia eh, amigues eh, a, a su pareja y, y la realidad es que Tehuel eh, creció eh, rodeado de afecto y, y de cariño Y acá también quiero hacer un punto importante y señalar, como también se ha dicho en algunos medios de comunicación, que la familia no aceptaba que te Tehuel well era un pibe eh, trans, Eso es mentira. Eh, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la familia eh, y ellos saben desde hace muchísimo tiempo que Tehuel eh, se identificaba como eh, como varón eh, y en la familia siempre lo aceptaron. Eh, lo que nos contaba, por ejemplo, la hermana es que lo que sí teuel le dijo a la familia es que ella nunca los iba a obligar a que a que lo trataran eh, no, no le importaba de, de su familia si le decían eh, la chica o el pibe o sea en subing en su círculo familiar eh, la familia aceptaba pero a ellos quizás esto de no de, de, de hablar de la desconstrucción y y de hablar de un montón de otras cuestiones eh, en, en su seno familiar Tebuel le dio la vía libre a la familia, pero sí le pedían eh, que fuera de su de, de, de su seno familiar, ya sea eh, en el colegio, eh, cuando salía y se juntaba con amigos y amigas, que ahí sí quería que lo reconocieran como un varón trans, porque, bueno, por ejemplo, también nos contaban que sufrían mucho en el colegio eh, por esta cuestión y que siempre estaba su familia ahí bancando y apoyándola, Y iban al colegio y cuando tenían problemas iban y hablaban y eh, nada no eh, que, que le pedía a la familia ese apoyo no que que, den, que fuera de, de su círculo familiar eh, la trataran que como un pibe trans pero dentro de su familia ella entendía que quizás por cuestiones generacionales y otras cuestiones quizás por ejemplo el padre en algunas circunstancias le dijera la chica, eh, pero bueno, nada, eso también la familia es algo que, que necesita que que se aclare, porque ellos en ese sentido también la estuvieron pasando bastante mal. Sí, incluso, nada, eh, desde dónde, en algunos medios, cuál es la vara para medir... Eh? el proceso que está llevando adelante la familia de Tehuel con respecto a eh, la, el, la transición de Tehuel, digo también en alguno yo he visto en algún programa que hablaban de cómo le va a decir mi hija si nada, me parece que también es ponerse en un lugar eh bastante choto por parte de algunos medios que hacen un tratamiento muy superficial de, de la desaparición de Tehuel, de, de la vulnerabilidad que, que vive toda la, la comunidad trans, el abandono por parte del Estado y la violencia sistemática que, que viven, reducirlo a, ah, bueno, el padre era una mala persona porque sigue hablando de mi, de mi hija y no de, de mi hijo. Y me parece que es parte de eh, esta esta cuestión de, de, de no tratar en profundidad estos temas. Eh... Para ir cerrando si, si les queda alguna cosita más de, de la haber ahí estaba viendo que el trabajo periodístico de pulso es eh, exhaustivo porque ya hay una nota subida sobre eh, esta está el, el rastrillaje del día de hoy donde estuvieron eh, vos y, y tefa ahí cubriendo si queda alguna cosita más para, para darle el cierre Sí, sí, mira eh, si querés eh, podemos compartir eh, con todes eh, el audio eh, tanto de la hermana de, de Tehuel como su compañera eh, donde hoy contaban un poquito, nada, sus sensaciones una mezcla de frustración y, y de decir, bueno, otra vez lo mismo acá no pasa nada, eh, pero bueno, lo tenemos en, en propias palabras eh, de ellas por si lo queremos compartir a ver si lo podemos escuchar, me parece que ahí tenemos unos problemitas técnicos para que suene el audio. Eh, nada, hubiese estado más que interesante, la verdad, ahí vemos si lo podemos solucionar. Vos ahí, Paola, comentabas no. que es el... Ay, que te, justo se entre eh, corto Paola, ¿qué decías? No, que de última decía que si tenían algún problema ustedes para encontrarlo estaba está cargado en la nota eh, que hoy eh, subió pulso la tarde. Perfecto, perfecto. Ahí ahí de, descargamos el audio para que salga por la consola y se escuche bien. Eh, también, mientras tanto, hacemos ese trabajito técnico la recomendación de, de cada miércoles de entrar a, al portal Pulso Noticias, escrolear por la página viendo las últimas actualizaciones de, de todas las noticias y también el sector para asociarse para poder seguir aportando a, la, a este periodismo cooperativo. Eh, sí, eh, de uno. Eh, suscríbanse a Pulso, a este periodismo co eh, cooperativo sin patrón, eh, más en estos tiempos eh, pandémicos donde se hace muy difícil eh, el sostenimiento. Y de paso, ya que estamos acá vendiendo eh, el espacio y todo, eh, quiero eh, también contarte que, que va a salir muy prontito eh, un video que que va a tener varias partes donde vamos a estar contando bien a fondo eh, no solo lo que es la causa en, en cuanto a la desaparición eh, de Tehuel, sino que también vamos a conocer a Tehuel, vamos a, a tratar de materializarlo un poco de, eh, y, y volverlo no humano, porque cuando digo, no, no hay que volverlo humano, es humano, pero eh, sí, se claro. está hablando tanto de Tehuel en el sentido de que bueno, esto de que está desaparecido que es yo y bueno contemos quién es, eh, cómo vivían, quién era. Eh, me parece que es eh, muy importante eh, también tener esa pata de la historia. Sí, fundamental en este contexto donde tantos medios están hablando cualquier cosa en torno a Tehuel, están eh, como decíamos recién eh, haciendo juicios de valor en torno a la familia y eh, un medio como ustedes que no solo acompaña a la familia, sino que también trate de eso, de aportar un poco de humanidad a una causa que los medios los grandes medios de comunicación tienden a deshumanizar es fundamental. Ahora sí, Paola, tenemos todo en orden si querés para escuchar el testimonio que recogieron ahí durante el rastrillaje del día de hoy. Eh, así que si te parece, cerramos con eso. Dale, vamos. Mi nombre es Michelle, soy la novia de Tehuel. Mi nombre es Ailén, soy la hermana de Tehuel. Estamos acá hoy un 26, ¿no? 26 de mayo, eh, la fiscal Carina eh, Bullock, Bullock eh, hizo un nuevo allanamiento, rastrillaje mejor dicho, acá en la laguna de Alejandro Cor. Eh, por el momento no se encuentra nada, no hay nada. Por el momento ni la fiscal se presenta tampoco, así que acá estamos esperando. Queremos que aparezca Tehuel con vida. Así como se fue, tiene que volver.